Libro del profeta Amós, capítulo nueve. Terminamos con la profecía de Amós en este capítulo nueve, que tiene por título Los juicios de Jehová son ineludibles. Leemos a partir del verso primero. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, Derriba el capitel y estremezcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré. Y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente, Y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada, y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra, y se derritirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, No me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová. No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y á los filisteos de Captor, Y de kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, Y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, No se acercará, ni nos alcanzará el mal. Restauración futura de Israel, versículo once. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de Israel, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y aquí vienen días, dice Jehová, en el que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de Elias, y harán huertos y comerán el fruto de e l i o s Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les d i ha dicho Jehová, Dios tuyo. Fin de de la profecía de Amos.